implicaría contar con, con dispositivos dentro del sistema sanitario público eh, que tienen que estar cerca de, de un hospital, tienen que tener un hospital de referencia. Entonces pensamos en un, en un diámetro de 10 cuadras a la redonda eh, de ese hospital, eh, por si hubiera alguna complicación, pero digo, esto como como un, un, un paréntesis, porque siempre que hablamos de estos temas aparece la preocupación por si algo sale mal. Pero en general las cosas salen ambiente si están cuidadas y si, hay, y, si hay, y, si se, y si se respetan los tiempos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Entonces la idea de la Casa de Papas es un espacio eh, que su ambientación uh -huh. es la de una casa, no no no ya la, la, la estética de la estructura de un hospital, uh -huh. eh, un lugar donde una mujer o persona con capacidad de gestar que está por parir eh, pueda puede estar ahí con su familia con las personas que ella decida que se respete como decía recién su tiempo biológico emocional estamos hablando de, de una vuelta fuerte o sea de una, de poner en el centro de, de toda esta cuestión al parto fisiológico a ese parto que, eh, que tenga la intervención sanitaria o médica necesaria ni demás ni de menos eh, y apuntamos a, a esto a, a poder contar Con, con compañeras y con obstétricas, con parteras, con dulas, en función también ta de lo que cada mujer eh, o persona con capacidad de gestar defina, y que esto es es eso es poder pensar en el respeto por la dignidad y por el cuerpo de cada persona, por apostar a que un modo de, de nacer diferente también cambia la cultura y la sociedad de un país, que si, si, aunque bien, si bien uno no, no, no tiene memoria de su momento de nacimiento, sí creo que en, se empieza una historia diferente, que si esa llegada es en un, un contexto de, de cuidado, de amorosidad. Digo de cuidado que hoy estamos hablando tanto dentro del transfeminismo del cuidado, ¿no?, como un concepto central. Uh -huh. No solamente en el transfeminismo, lo plantea Alberto Fernández cuando habla de, de por qué la cuarentena y por qué esa situación en relación a la pandemia. Y si bien... Hay muchas personas que van a seguir pariendo en el hospital porque lo deciden, porque hay alguna situación, porque necesitan una cesárea, pero también es eso, ubicar la cesárea cuando es necesaria, no cesárea porque sí, no cesárea para apurar toda la, toda la, todos los tiempos que, que, que, que a veces Dios utiliza en ese sentido, ¿no? Eh, y si bien, digo, la ley de parto respetado... Eh, y la violencia, la violencia obstétrica tiene que ser una violencia a erradicar de todos los espacios, lo que estamos pensando es un dispositivo que ayuda en ese sentido, pero que no es solamente eso, sino que es poder empezar a cambiar o a transformar el paradigma actual al momento de parir, de cómo se concibe el parto, ¿no? De volver, por eso digo, volver a la idea del parto fisiológico, volver a centrar el saber en las mujeres, y en el acompañamiento que necesita, pero en su justa medida. Eh, Mónica, y bueno, eh, estábamos ahí escuchándote, y mm, o sea, implica la necesidad de contar con otro espacio físico, más allá de, uh -huh. del, del hospital. Eh, ¿Se considera que ese entorno hospitalario es uno de los factores de, de por qué hay tantos casos de violencia obstétrica? Sí. Eh, no, no no necesariamente es el, es el no, no estoy centrado tanto en que sea el hospital sino eh, hay un tema vinculado a las prácticas para mí fundamental y, me, y en este punto creo que es muy necesario que junto con la formación y todas las instancias que, que que permiten que una persona se convierta en una en un profesional o una profesional del ámbito sanitario tiene que estar siempre acompañada por una formación humana, una mm. formación donde se pueda dar cuenta y hacerse responsable si un acto nuestro genera padecimiento y dolor en otra persona. Eh, palabras, frases, a veces ni siquiera tiene que ver con una técnica, sino con las cosas que se dicen en el momento, no sé, yo ahora que estoy que, que estamos hablando mucho de este proyecto, empiezas a echar, las escuché siempre pero pero se, se reaviva esta cuestión de periodistas, muchas mujeres que dicen sí, a mí me dijeron que si yo este, no respiraba de tal modo estaba ponía en riesgo la salud de mi hijo mm. o sea, cuestiones que parece que son, no sé, si tal vez quien no ha pasado por esa situación quien no ha parido eh, le puede parecer más o menos liviano pero cuando estás en el momento y toda tu vulnerabilidad y tu emocionalidad está a flor de piel y estás concentrada en ese momento y te dicen esas cosas que están dejando un daño en la marca, que te llenen vistas a llenar miedo si te culpa. Claro. Y si todo sale bien, bueno, pero si, si, si, si encima la situación se complica, pues como ha pasado con un montón de mujeres que han, llegado, han tenido un parto eh, controlado, que han, han hecho toda, digamos, todo todo lo que significaba un, eh, un, un, un, un embarazo deseado, llegar a un parto en buenas condiciones físicas, psíquicas y demás, y que después por malas prácticas, por descuidos, por abandonos, eh, han sufrido la pérdida de sus bebés, las pérdidas de sus también, digo, es demasiado dolor, demasiado daño, y me parece que, digo, eso no es que está necesariamente vinculado al hospital, se da en el hospital porque el hospital, o clínicas también, eh, no solamente un, un patrimonio de, de los hospitales públicos, Este, el maltrato la violencia obstétrica es una marca de, de, de, de una forma de violencia hacia las mujeres en el momento en que más vulnerables y más emocionales estamos mm. este entonces creo que, que, que este es un punto un punto a trabajar profundamente con todos los con todas las instancias que se nos puedan ocurrir para erradicar ese tipo de violencia y además está este dispositivo de casa de partos es es esto y es más que erradicar la violencia obstétrica es es por eso que es, es la transformación de, de un paradigma muy centrado en la práctica médica que no que no, que no tiene en cuenta esa, esa situación singular digo que tal vez hasta pensando a veces en los hospitales públicos con la entrada indiscriminada de, de residentes que obviamente ellos tienen que aprender y se aprenden la práctica, eso es así pero tiene que haber también una regulación o sea, cuántos que iban ayer, porque si no es como que estás ahí con tu cuerpo, con tu, toda tu situación de parto, y pueden entrar un montón de médicos residentes, pueden hacerte tacto, puede, y realmente, es, además de que te pueden provocar infecciones, que ahora eso está como más, mucho más controlado, pero en una época se, ¿viste? se habían hecho estudios de por qué algunas mujeres terminaban con infecciones en el momento del parto, y era justamente porque como los médicos se hacían tacto y no, no, no se sanitizaban, entonces... Este, se generaron alguna infección. Hoy eso ya está más controlado. Pero igual, ¿por qué debería ser así? Y no puede no, no, no se puede pensar en esa mujer, en su cuerpo, en su momento, y tener esos cuidados también eh, para no, no invadir, para no, no extralimitarse con, con cuestiones que todas podemos entender, pero que también hasta cierto punto, y que además eso no esté eh, de algún modo... Atravesado por, por su situación social, que si vas al hospital te tenés que bancar lo que sea. Me uh -huh. parece que eso también es un punto que, que hay que poder discutir. Este este proyecto es para que estas casas de parto se creen en, en el ámbito sanitario público. Sí. sí, justamente por eso también, porque porque pensamos en que sea con, con personal de los hospitales, que hay que trabajar mucho, vuelvo a repetir, en la formación, en la capacitación, en las prácticas, en, en recuperar, eh, no, no todos lo han perdido, ni todas lo han perdido, ¿eh? porque hay gente que trabaja con mucha conciencia y muy bien, y de hecho esto que vos decías, tal cual, este es un proyecto que me toca, tengo yo el honor de presentarlo, pero, y con, con el acompañamiento de otros diputados y diputadas de mi bloque, Ajá. pero lo cierto es que es un proyecto de la Red Argentina de Casas de Parto, entonces me en parte que eso también le da le da como ese sustento de prácticas de, de, de, de redes de mujeres que se dedican a acompañar a otras mujeres en los partos entonces me parece que también eh, tiene tiene esa potencia esa potencia sanadora y se hizo algún análisis presupuestario de cuál es que implicaría llevar adelante estas casas de partos no no por el momento está es un proyecto que tiene que pasar por presupuesto. O sea tiene dentro de su ruta legislativa tiene que pasar por presupuesto eh, hay que eso eso eso, está, eso hay que hacerlo y ahí se trabajará sobre presupuesto cuánto realmente implica si nosotros lo pensamos a ver eh, es una ley nacional hospitales nacionales que tengan maternidades hay muy poquitos ya los hospitales nacionales son muy pocos con maternidad no sé si acá, además del Posadas hay hay algún otro ahora no recuerdo en general son monovalentes Eh, después eso implicaría la visión de las provincias Y hay que ver en cada provincia Pero eh, yo creo que La verdad es como decir Bueno, se puede empezar paulatinamente Se puede empezar con una casa de parto Tiene que estar cerca de un hospital Con lo cual eso también es en función De la cantidad de hospitales que, que haya cerca Tiene que ser accesible eh, Un parto Un parto fisiológico es mucho más económico que un parto con muchísima intervención. Claro. Implica menos internación, implica menos este menos eh, personal sanitario, menos medicamentos. Eh, es interesante hacer esa ecuación, ¿no? ¿no? Es... Ahí, ahí es donde Claro. Es, sí, es el cambio sí. de paradigma. Justamente. Exactamente. Mm. Exactamente. Digo, por eso, o sea, no no no no me parece Hay que hacer el, el cálculo detupuestario, pero, pero a priori y, y siendo yo además del campo sanitario es un, es un mundo en el que, el que conozco, no, a priori no, no, no, no resulta o no parece una inversión extremadamente costosa eh, por todo esto que implica ¿no? por menos 100 menos de internación, por, por una práctica mucho más mucho más si te quiere términos económicos más económicas. Y en términos de salud psíquica, de salud biológica eh, es muchísimo más eh, más valorada porque porque bueno porque es esto porque es cuidado porque es eh, con, con, con otros tiempos con respeto, eso no tiene precio. Estamos conversando con Mónica Macha, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, de, del bloque del Frente de Todos, sobre este proyecto de eh, casas de, para la creación de casas de parto. Eh, ya vamos cerrando, pero para que nos cuentes en, en qué estado está el proyecto, si se empieza eh, a debatir en comisiones o todavía no, ¿cómo, cómo vamos ahí? Bueno, el proyecto se ha ingresado hace unas semanas en... Eh, Y, bueno tiene su dentro de la ruta legislativa obviamente la comisión cabecera de salud y tenemos que ver a ver cuándo se puede empezar a tratar la realidad es que hasta el momento se están tratando proyectos que directamente están vinculados con la cuarentena claro. eh, nosotros igual nosotras igual con, la, con con las compañías de la red argentina de Casas de parto en los fundamentos también está pensado como una necesidad en la cuarentena uh -huh. porque porque estamos viendo que con el tema del COVID, me diga que el COVID ha eh, digo que, la, que el nivel de contagios aumenta, todas las otras prácticas sanitarias están como en un segundo lugar, ¿no? Ya sea de las personas que tienen alguna enfermedad crónica, esto aparece mucho en relatos de personas que necesitan recurrir a los ámbitos de salud eh, permanentemente y cómo eso también está impactando. O sea, esos son datos que todavía no están consolidados o no los conocemos. Pero eso también es, es un agravante. Claro. Y con los partos y con el control de embarazos está pasando lo mismo. Tan Muchas cual. mujeres les suspenden los controles de embarazo, entonces llegan al momento del parto con menos controles. Eso, eso da, permite anticipar menos cómo va a ser esa situación. Llegan con mucho temor porque no saben bien, además de, de estar cerca de lugares donde hay COVID. O sea, un montón de situaciones que la verdad... Si pudiésemos, así como se levantaron hospitales modulares para el COVID, se levantaran casas de parto para, para, para poder sacar a las mujeres y personas con capacidad de gestar cuyos partos vienen sin ninguna complicación, sacarlas del hospital sería también eh, muy muy importante y muy necesario. Tal así cual. que yo estoy tratando de argumentar todo eso con los compañeros que tienen que tomar la decisión de tratarlo, mm. insistiendo para, para que así pueda ser. Así que todo lo que es difusión, todo lo que es acompañamiento del proyecto es muy bienvenido porque necesitamos además de, digamos, de o sea concretar esta, esta política sanitaria eh, significa poner también en la mesa de debate los partos eh, nuestra situación. No es un tema menor, no es un tema de segundo orden, es primordial, lo que pasa es que también tiene que ver con la voz de las propias mujeres y de las otras identidades de género que pueden afectar, claro. eh, que, y... que nos hagamos oídos. Y así como decías que bueno que es un proyecto que, que, que está que tiene una, un apoyo y una legitimación desde los feminismos específicamente desde la red de casas de partos otros organismos y organizaciones se han pronunciado digo no sé sociedad argentina de pediatría eh, sociedades médicas no por el momento no no no no formalmente yo he recibido en cuanto lo presenté eh, a los poquitos días empecé a recibir, en principio, más mensajes de, de no apoyo, porque y después sí, de los, los apoyos, y, y muchas mujeres que están también haciendo, estamos tratando ahí de, de, de parir este proyecto, eh, o el proyecto ya lo parimos, ahora estamos, queremos parir la ley, eh, porque porque es un proyecto que, que es... Eh, que, que, que pone en discusión con el modelo médico hegemónico uh -huh, claro y entonces eso. también tiene sus, sus er, detractores digamos ¿no? y las personas que van a decir no pero qué horror o sea hay es cambiar la concepción no estamos hablando de que qué dispositivo esté, puede hacer para todas las personas porque requiere o sea una persona una mujer que tiene presión alta que tiene algún nivel de complicación no podría estar en la casa de parsos. Y por otra parte, si un, si, un, si una mujer viene con su gestación sin complicaciones, el parto, el trabajo de parto está perfecto, viene bien y hay hubiera alguna complicación a último momento que a veces pasa, muy pocas veces, pero a veces pasa, por eso está la cercanía con el hospital y por eso también pensamos en que las personas que trabajan ahí tienen que ser del hospital, porque uh -huh. si no ya sabemos lo que significa la referencia y contrareferencia con el hospital, que si es una persona que no conoce el hospital no le van a dar no le van a dar bolilla, este que, no, o sea, tiene que haber una continuidad, tiene que ser parte de esa red de dispositivos sanitarios.